buenos días, buenos días a todo el equipo y a los oyentes, ¿cómo andan? Bien, aquí transitando las primeras semanas informativas de este 2021 parece que es sin mucha sorpresa en el tren San Martín No, lamentablemente no, hemos conversado a lo largo de estos meses de verano con algunos sectores, de hecho hemos pasado algunos informes referidos a esto que ustedes están mencionando y que tiene que ver con la situación como se viene dando, por esto que decías de que es la única línea que aún subsiste con el horario o el cronograma de domingos y feriados en forma permanente y continua mm. y aparte por el incremento de los usuarios del ferrocarril se fueron abriendo distintas actividades y bueno, esto que incrementó aún más mm. la cantidad de pasajeros y trae sus consecuencias mm. lo que uno se pregunta es cuánto se va a potenciar esto con el arribo de las clases, ¿no? Mm. El primer vagón de la línea San Martín sigue estando aislado, o sea Además, está la máquina, viene el primer vagón que no tiene pasajeros, donde viaja el personal de seguridad en general, eh, y después recién en el vagón 2 eh, se puede utilizar para, para trasladar. ¿Y el horario sigue siendo, vale este 2021 de domingos y feriados? Sí, por ahora se permanece eso que dijiste respecto del primer coche y además de eso el cronograma. sí hay que agregarle la cantidad de servicios que se anulan y se cancelan por desperfectos técnicos, tanto en la locomotora como en las formaciones, que es una metodología que se ha vuelto habitual, ¿no? Se acude rápidamente a la cancelación de un tren y no se puede subsanar, porque no es que se persigue una tarea eh, referida a la recuperación de ese mal eh, ese desperfecto para después revertirlo, sino que se suceden una y otra vez desperfectos similares sin que haya una respuesta profunda, y esto tiene que ver con la falta de política de recuperación y de mantenimiento, porque aún cuando son menos los trenes que están circulando, por ende menos locomotoras y formaciones están trabajando, no se ha logrado recuperar las que están en este periodo de reposo, supuestamente, sino que al contrario, se van desmantelando para armar otras. cotidianamente o que las arranquen, porque hay que reconocer que hay una serie de personas que no les importa en lo más mínimo aparentemente viajar como seres humanos y destruyen los vehículos, pero a su vez no hay ningún tipo de cuidado para que eso no suceda y el personal policial, la verdad que lo dice por su ausencia, que viajan y cobran horas extras por no es una novedad, y sin embargo no se ha modificado Lo, la distancia social, no sé si recuerdan que de la que se hablaba cuando empezó esto, de que solamente iban a poder viajar los pasajeros que pudieran caber sentados, sí. etcétera Es una utopía que nunca se cumplió y es una decisión que propusieron funcionarios que jamás en su vida viajan en transporte público, De hecho, todavía es obligatorio en dos franjas horarias, por la mañana entre las 6 de la mañana y las 10 para ir en sentido de retiro y por la tarde, creo que entre las 4 y las 20 para regresar de retiro en sentido a José C. Paz, Pilar o Cabret, eh, tramitar eh, la reserva del tren. No, Esto de reservar tu tren está en la aplicación, eh, eso sigue vigente, pero en lo que sigue también vigente es la cancelación constante, o sea que puedes reservar, pero capaz que el tren no sale. Exactamente, y que la aplicación te va a permitir eh, avisarte cuando viene el tren, pero lo cierto es que cuando se cancela la reserva que quedó para el tren siguiente va a permanecer. Y esto fue algo que observamos cuando todo comenzó en marzo del 2020, mm. lo cual nos hace pensar que hay una falta de interés importantísima, porque como te decíamos, no solamente nosotros hemos pasado informes, sino de distintas áreas y distintas organizaciones referidas a este tema. Mm. vicios, es inherente al ferrocarril San Martín, pero hay otras, las perfectos técnicos que se van multiplicando en todas las líneas y que traen consecuencias diariamente. El ferrocarril Roca es uno de ellos, por ejemplo, el ferrocarril Urquiza, que tiene vencida su concesión, también tiene una serie de problemas y eso demuestra que no hay una política general referida a la necesidad del transporte en el ¿Cuántos servicios en promedio se cancelan por día? Porque pareciera ya una práctica cotidiana casi planificada Esto de es suspender X cantidad de servicios en forma diaria Porque no dan las locomotoras, porque no dan los coches Y en realidad tenés un servicio que como domingo Tendría que trabajar con 17 formaciones Y tenés entre 12 y 14 circulando Así que la cancelación de trenes oscila diariamente Pero tenés que calcular que tiene un piso De 4 a 6 trenes cancelados por día mm. Lo cual es una barbaridad En breve nos vamos a entrar más sobre los ferrocarriles de nuestro país Porque vuelve el 23 de febrero Empezar de nuevo el programa del MONAF Así que los vamos a tener pronto por acá, Ale Sí, sí, así es Así que estamos juntando información para tratar de hacer una síntesis Y tratar de enfocarnos hacia dónde Perfecto, acá lo vamos a estar esperando. vale abrazo enorme, muchas gracias por estos minutos. Buen 2021. Gracias, igualmente. Un abrazo grande y, bueno, mucha fuerza para los usuarios a ponerle garra y esperemos que este año empiece a mejorar la cosa y empecemos a revertir esta realidad. Un ojalá, abrazo. Ojalá sí sea. Abrazo grande.